Gracias, brutal. Es el debazo de Mr. Mr. Inolvidable, este Broken Wings. Ricky García en Kiss. Bueno, déjame que te recomiende algo muy especial para el fin de semana si es que todavía no tienes plan. Y si lo tienes, lo mismo lo puedes cambiar a última hora, porque esto te va a parecer, vamos, increíble. Se trata de este nuevo formato de espectáculo que se llama Cruz de Navajas: m e c a n u Musical Experience. Todas las canciones de Mecano, pero con nuevos arreglos adaptados al, al rollo actual, ¿vale? Y además, tocado en directo. Sí, 10 músicos tocando en directo las canciones más populares de Mecano. Y en el escenario, color, energía, cantantes, músicos, bailarines, 300 trajes, en fin. Un espectáculo para toda la familia, para que puedas ir pues, con los chiquillos y disfrutar de esas canciones que te hacían disfrutar a ti cuando eras joven y pasarlo bien. Toda la familia. Mira, fíjate, entra en la web cruzdenavajas.es, ahí tendrás toda la información que necesites y un link rápidamente te va a llevar a comprar las entradas. Ya verás qué festival. Ah, y una cosa te, me gustaría pediros, de verdad. Si vais a este show, por favor, mandadnos un WhatsApp y nos decís qué os ha parecido. Un WhatsApp de voz, ¿vale? Y os lo pondremos aquí en el programa. Y ahora, si ¿sí、os parece, pues vamos a invitar a los protagonistas: Ana, José y Nacho. Una de esas canciones tan curiosas y características que conforman es esta, el blues del esclavo. Nos dejaron la primera, fue de look l y luego vinieron temazos como d r e Success. s s for o e s t a que está sonando ahora mismo Joyride Dedication Day. Bueno, nos vamos ahora hasta la provincia de Ciudad Real, a Manzanares. Ahí tenemos a nuestra amiga María José. Hola, María José. Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal se presenta el fin de semana? Bueno, se presenta un fin de semana tranquilito, que es lo que me apetece. La claro、verdad. que sí, claro que sí. Oye, María José, ¿va a qué canción querías y a quién se la quieres dedicar? Bueno, pues quiero s a n a d u y se la quería dedicar a, a mi abuela, que aunque ya no está, está en el cielo, pero vamos, ella está conmigo todos los días, porque con ella tengo muchísimos recuerdos y sobre todo uno que me parece que es muy divertido. Cuéntanoslo,、eh, ¿va? Venga, cuando era pequeña, pues me encantaba ir a ver Tiburón y ¿Tiburón? entonces, pues, Tiburón, una película sí, ya v e s、sí, muy、sí, antiguísima.、Sí, sí. eh, Ya soy viejecilla, ¿eh? Y entonces, pues mi abuela me dijo: Yo te llevo a ver tiburón. Y no quería ir con ella por si le daba un infarto o le pasaba <risas> alguna cosa. Y a la que le dio casi el infarto fue a mí de ver la película. ¡Qué miedo pasé, <risas> madre mía! Desde, desde esa película se le ha cogido un miedo irracional a los tiburones. Los tiburones, sí, no, sí, no, sí. o sea, por naturaleza, no suelen atacar al ser humano. Pero, <risas> claro, te viene Steven Spielberg con la película que ella, que te pone los pelos como e s c a r p i a s ¿verdad que sí? Y tu abuela t tan tranquila,、sí. ¿verdad? En el Y mi abuela tan tranquila en el cine, cogiéndome porque la del susto y la del infarto era yo. <risa> con sus palomitas tan tranquilitas, ella mirándote. Tanta... Y vamos, rompiéndose de risa con la nieta. Rompi... Se... <risa> Efectivamente, rompiéndose de risa porque vaya tela. Pues para ti y para tu abuela Shanadu, gracias, María José. Gracias a vosotros y un besazo súper grande. ピンファミンドスパイ o キス <Friday> <Keys> FM、エネルギー、イブンウォー。 Self、and everybody around, c a u s e he ain't got nobody to listen. AFO 65. los Años y la tecnología ha hecho que este tipo de música suene como muchísimo más moderna de lo que puede sonar este blue. Pero en su momento, a finales de los 90, esto nos pareció una alucinada, una pasada de tema. Que fíjate, aún sigue conservando ese aroma, verdad? Son a el 65 en su mundo todo de color azul, debe de ser divertido. s í esto se llama, I'm b l u e Oye, que tenemos un teléfono para que puedas dedicar tus canciones y hablar conmigo aquí por antena. Es el 606-712-658. l l á m a m e ya mismo. 606-712-658. ¡Te estoy esperando! Esto es Kiss. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80. 80. Y los 90. los 90. Hasta hoy. s s p レイキス・レイキス・オール・レイキ Nuestra amiga Vero de Carcachen, que la estoy oyendo cantando. ¿Te gusta la canción, Evero?、Eh, s Te estoy oyendo r i t m of e n i Dedication Day. Pues sí, hola Vero, ¿cómo estás? Hola, muy bien. No, ya te veo ya, que estás más contenta con las castañuelas, hija. <risa> <risa> bueno. Es que después d la música me animo. Ya, ya te veo, ya. Es porque para eso estamos aquí los de XFM, ¿eh? para ponernos de claro, buen humor、claro. y animaros. <risa> y sobre todo con la música que más nos gusta, ¿sabes cuál es, no? La de los 80. <risa> ¿Y a ti, Vero? ¿Qué tal te va la música de los 80? A mí me encanta. Hombre, faltaría más. La mejor música de la mejor década de todos los tiempos, ¿verdad que sí?、Vero? Ya ves. Pues sí, pues sí. Y, y creo que tú nos quieres pedir una canción que pertenece a esa década. Va, ¿Qué canción quieres y a quién s e la q u i e r e s dedicar, Vero? Pues mira, quiero la canción de We Are the World. Sí. Que me encanta. Sí. La que está cantada por varios. Sí, claro. Y, bueno, hay un cartel ahí fenomenal. Fenomenal. Y, y se la quiero dedicar a mi, a mi chico, que lo tengo aquí a mi lado, que está conduciendo. Ah, muy bien. Y, y, y nada, pues eso, porque nos gusta. Nos gusta mucho escucharos, pero yo esta, esta canción me gusta muchísimo. Y esta mañana、eh, os tenía, tenía puesto Las Mañanas Kids. Sí. Y la han puesto, pero tenía prisa y no la he podido terminar de escuchar. Y esta tarde la tengo que pedir para cantarla en plenitud. ¡Eh, u e s v a m o s a ello! ¡Vero!、Sí. ¡Que te,、bueno. mando, te mando un beso y un saludo para tu querido marido y que tengáis buen ¿Sí? fin de semana! Vale, gracias, igualmente. ウィアードボール。 To life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that somewhere w i l l soon make a change. We all are all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all. God has shown us I、right, turn it stone to bread And so we all must lend a helping hand When you get older, plainer, s a f e will you remember all the danger we came、from? There is no surrender, y e a r s gone.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 Grande, la familia de Play Kiss.、Sí, qué bien lo pasamos aquí por las tardes. Sister Sledge, We Are Family. Alcanzando a las 7 de la tarde, serán las 6 en Canarias. Llega puntualísima y además rompiéndose las caderas nuestra compañera Carmen Desmonds para ponernos al día en el boletín puntual. Y después continuamos con vosotros, que sois los protagonistas de esta tarde. Llamadme 606-712-658. Hoy es nuestro Dedication Day. Esto es Kiss.